何

producción Musical de Antonio Orozco y colaboraciones de lujo como la de La Mala Rodríguez y Tomatito. Tengo cosas que contarte. Ahora te pongo de k a i David Barrul o José Luis Perales. Y yo te digo que tengas una feliz noche. Un beso de Antonio Almagro. Adiós.

よろしくお願いします。

las mañanas me d i c e が que el amor i g い。a l que llega pasa

el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has p i n 族 a d o la s o ちの家族にとっては、私たちの家族 y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo e s t r e n a 私たち

サレスアーラカーに、ビスカントアンボー、い

Feria desde la caseta de Radio Sevilla con Esther Morales y Mil Ortiz.

De la cadena ser en el Real de la Feria y a través de Radio l e en el 101.5 para intentar llevar un poquito de la feria a todos aquellos que en estos momentos no puedan estar en, esta, en este lugar bendito, no gente que esté trabajando, gente que está en los hospitales, gente que está en casa pero no puede venir por cualquier motivo. Intentamos llevarles un poquito de feria.

Intentamos llevarle un poquito de feria a todos ellos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, más alto, más alto. Vamos a darle volumen a la cosa. Tenemos un cartel realmente bueno, con auténticos números uno de las sevillanas. Hay un poquito de todo. Quiero que todo el mundo.

...se Vaya a la pista central de esta caseta porque va a tener la, va a tener la oportunidad de bailar y mucho. v e r d a d e s Termorales, h que tenemos mucho y bueno. Una noche e x c e p c i o n a l va a ser increíble. Increíble, efectivamente. Le vamos a poner al aguacero que ha caído esta tarde un poquito de color, un poquito de t i e s o l Eso es. Vamos a hacer que todo se seque y que se riegue con buen rebujito buena manzanilla ...que sirve, que sirve Robles.

Tan gustosamente y que están todos preparaditos y dispuestos para que nos acerquemos a la barra. Hay que encontrar sitio también, que eso es un poquito complicado,、eso、pero se puede. Diego, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Está usted、sí. a gusto? <risa> sí. Da el ¿no? visto bueno. Da el visto bueno. Vale, si Diego da el visto bueno, es que todo funciona bien.、Eh, mira, Esther, ver, te voy a presentar ¿a la primera actuación de la noche. Le vamos a decir que pase ya, por favor. Sí, sí, sí, sí, sí, ya, ya, ya.

Él llega de, de tierras extremeñas,、uh -huh. porque por tierras extremeñas gustan mucho las sevillanas. Y él es un artista que le gusta cantar sevillanas, que se presenta su música por sevillanas en su, en su tierra y que hace que la música de aquí también se escuche allí, ¿no? Dando buenas noches. Buenas noches.、Eh, muchas gracias por invitarme a otro año más.

Voy a hacer canciones mías, dos sevillanas, l e t y de música.、Eh, la primera se llama Porque te quiero, y la segunda es un homenaje a la mujer portuguesa que la vamos a t r e n a r aquí. Muy bien, pues entonces, por sevillanas, ¿verdad? Sí, sevillanas, sí. Por sí. sevillanas, pues entonces, desde tierra e x t r e m e ñ a llega hasta Sevilla Nando Juglar. Un aplauso, niño, de verdad que hay que ver.

que trabaja y No, s o u o No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, n a No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. n s no. No, no. No, no. No, o

サがラルナ。サメラルナ。

メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メポゴティスティック、メ

Os aseguro que es lo mejor de lo mejor. Es uno de los grupos que cantan las sevillanas clásicas de toda la vida, que tienen una fuerza en sus voces tremendas y que todo lo que cantan se convierte en número uno. Llegan desde el Aljarafe sevillano y yo les pediría que vayan subiendo ya al escenario, por favor. Venga, Feli, deja de echarla con Manolito Arena y sube ya. Feli Perejón, hijo, al escenario.

Fabián, ¿quiere dejar de hablar y subir, por favor? Estamos、oh. gustito, mira aquí te... La que tengo yo que r í aquí con el personal. n u e s t r o s técnicos de sonido, estamos aquí en la gloria. Vosotros ya sois un grupo clásico en esta caseta, ya es vuestra casa. A ver, n o s ponemos en orden. No, bien. Que decía yo que, que todo lo que cantáis se convierte en número uno.

Este año habéis hecho un adelanto. Que tú n o quieres mucho, mira.、Eh, porque os lo merecéis. <risa> <risa> Gracias. Que digo que este año habéis presentado un adelanto de un trabajo que estáis preparando minuciosamente y que estáis dedicando a Andalucía.、Sí. Así es. A nuestra,、eh, a nuestra, a nuestra autonomía. A, nuestra, a nuestro pueblo, a nuestra a tierra.、Eh, el tema en cuestión se llama Mi orgullo es ser andaluz.

donde se hace un recorrido por todas las provincias andaluzas pero en ese trabajo que estáis preparando me p o d é i s adelantar algo por favor me podéis adelantar algo bueno pues te adelantamos que es un disco dedicado a andalucía a todas las provincias eso ya lo he dicho s u e l t a me algo que va a ser muy bonito que le estamos echando que va a ser mejor de todo estamos <risa> echando muchas horas porque <risa> es un trabajo le vamos a echar muchas horas porque es un trabajo muy,

Minucioso, tiene. Vamos a hacer canciones, vamos a meter、mm, temas populares de cada, de cada provincia y queremos que sea algo distinto. Algo distinto. Mira, mira, después de yo grabar 39 discos, a mí me tiene súper emocionado. Me、Olé. tiene mareado. Ole, pues con ese, con ese álbum que está por ahí, que está por llegar, nos quedamos con esos ecos.

Pero primero queremos escuchar o cantar un poquito de aquí, otro poquito de allá, de lo mucho y bueno que tiene. ¡Atención! ¡Brumas! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Ole ahí!

r o w r

Bruma quiere recordar esos temas que otros años dejaron h u e l l a pasar. Nuestra misa de Romero, en honor a la señora, en honor a la señora, que se fregó rociero, que p a r t e

alegría de feria q u é alegría de feria bueno pues seguimos venga más parejita a la、bueno, pista. bruma u e n o p a a b r es una satisfacción un año más poder estar aquí con la guapa de la sevillana con mila ortiz y la cadena ser Olé. q u é me vaya a cantar ahora la que tú quieras. La que La yo quiera mi orgullo ser andaluz vamos no, a ¿no? De l、ah, olé, olé, d a Ah, ver vamos, vamos a ver vamos

Venga, vámonos Vamos ya chiquillas, estamos en la Feria de Sevilla

¿Directamente? Directamente, no se ha entretenido en ningún sitio. Nada, nada,、ah, para a t i Vale, vale. e q u e digo yo Que Ahora me podéis cantar la de mi orgullo ser andaluz. Eso, un anticipo del disco. Eso es, ese anticipo, para que vean lo mucho y bueno que viene pendiente. Para toda la gente de otras provincias que se acercan aquí a nuestra s feria. s O que、vale. nos están escuchando、o、otra que vez de radio, ¿no? ¿eh? En esta maravillosa cadena. Ole, ole. Y feliz. Vámonos.、Ahora、vamos allá. Vamos allá.

extremeños por aquí me han dicho que llegan de extremadura buena tierra tierra hermana tierra, tierra hermana, hermana tierra querida. querida Sí, señor, sí, señor. Y、hermana. también de allí extremadura y su gente también claro que sí Aquí、por、todo el mundo es bien recibido en esta s u p u e s t o que sí Y en esta caseta más ahora me gustaría que cantarais una s e v i l l a n a s que realmente

Van dedicadas a vosotros, concretamente al patriarca. Esto va para Fabián. Hombre. Dame, esto、vale. va por Fabián. Hay que cantarla s í o sí. Porque es que la lata que me da para que pongas a Sevillana es que si no es que. Es que... Bueno, mira, te contamos una anécdota. Cuéntame. La nueva formación. Bueno, yo creo que tú ya lo sabes,、sí. pero se lo contamos a tus oyentes. La nueva formación, el primer tema que escucha cuando nos. Fabián, o Fabián nos llama en el 2014. El primer tema que escuchamos es este.

En, en la voz del maestro José Manuel Moya nada más que la escuchamos letra de Paco Coria nada más que la escuchamos está e n t r a Fabián y el primer tema que, que escogió la primera formación esta formación y no me extraña desde entonces no el, falla el amigo Fabián y pum pum y pum pum no falla no falla, no falla. es tremendo una cosa tremenda d y si que la veteranía es un grado mira por favor y entonces pues lleva uno muy poco tiempo en esto de la Sevilla verdad y, y...

Y entonces llevo casi a l mismo tiempo que tú presentando el programa de las 20 tú... por Sevillana. Ole, pero, pero, pero tú llevas más, ¿eh? En la Onda, el mejor programa, os lo digo de verdad, de corazón. Ole, las 20 por Sevillana, casi. Todos los días en Radio l e s e g u r o ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro, segurísimo. <risa> vamos por Estrella y Manta. Vamos allá. Espera, espera, espera, espera. Hay gente de San Sebastián.

¿Es a n Sebastián? No todos extremeños, d o d o s tierras. Hola, es、oh, leña, pero... buena tierra también.、Oh, Andalucía,、bueno. la veía. Pues viva San Sebastián no, también, por favor.、Claro、y todo, el,、sí. pueblo, claro todo, todo sí. el pueblo vasco, el país vasco. País, país, el país, país vasco. País, país, país, vasco. País, pues venga, para todos. Lo más bonito de, del mundo. Lo más bonito del mundo, o l o o ¡Ole, ole! La gente del condado.

Ah, a ver, venga, vamos. Ven, aquí, a este. Yo quiero saludar a mi madre <risa> y a mi padre. Pero, ¿cómo te llamas, corazón mío? Hola, me llamo Lourdes. m e gustaría saludar a mi madre Loli y a mi padre Juan, a mi hijo Alonso. <risa>、sí. ¿Y o s sea, é no quiere saludar s a nadie? A s a n t i f u n t o le saludo y a los polanco que crearon. Buenas noches, yo quiero saludar a los militares.

A Los militares que realmente son los que hacen la seguridad del estado, y aunque no creéis que estamos aquí, nosotros lo pasamos bien. Gracias, de hecho, tenemos un furgón de policía ahí toda la feria. Toda la feria, muy bien. Pues por ellos, Un saludo para ellos, claro. De un saludo、sí. para ellos, y ahora vamos a escuchar esa sevillana rociera de Brumas que se llama Estrella y Manta Casina.

シャンシャワー、パンダサンセバティアン。

ピリッサーの鍵を使ってください。

Muchísimas gracias. m Muchísimas gracias. Un c gracias h í s s i m a u momento, un momento que aquí tengo a una seguidora vuestra que quiere pedir una cosita. Ya, si lo terminamos de bordar, por favor, homenaje a los romeros. Ojo, venga. Ojo. No h a m i o Gracias. Sería un delito mortal de, pedirme la feliciana.

de mis maestros y no cantarla hombre <risa> sería pues, un crédito mortal vamos al lío Fabián mi, vamos y al no sé yo Mila como no s ha llamado diciendo tenemos que cantar la de los Romero pues no me la ha dicho la falta, pero una, fíjate por d ó n d e te pidió s t r e y l u i m a n t a y Dios no has atrevido a pedirte m a eso está hecho、Para、pero nosotros, no, no, eso no、encantado. es verdad que diga la Mila lo que le dije Manolo

q u é te dije podemos pues, que, cantar 30 sevillanos la, lo que tú digas lo que tú digas eso es t a m b i á n lo que tú digas aquí no hay miedo podemos manolo s í podemos lo que tú digas pues yo también me apunto a ese homenaje a romero eso siempre verdad y nosotros estamos aquí m a g o s t o c o un cochino no un charco o、pues、venga leña al fuego vamos、pues, venga vamos a darle leña dale para todos los aficionados a la sevillana s s

エネルギー

a a p l Una s o u ovación, una o l a y todo hola, hola. lo que podamos. Un placer estar aquí en esta casa. Muchísimas gracias. Ya sabéis que estáis en vuestra casa. Nos Nosotros encantados de teneros siempre. Os tendríamos encima de un escenario cantando hasta que os q u e d á r a i s sin voz. Un placer. <ríe> Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias,、buenas. Brumas. Radio Sevilla, Cadena Ser. Radio l e

En la caseta de la cadena Ser en el Real de la Feria de Abril 2022 y además con un montón de amigos, porque por aquí por la caseta se pasea lo mejorcito de Sevilla y de parte del extranjero. Porque, por q u ejemplo, por e Mila, ahora estamos con un amigo que además s e presentaban el día de ayer. Ayer contábamos que teníamos a una amiga que llamaba cada mañana a Café Ole preguntando, mandando saludos a, sus, a su hijo y conocimos a su hijo además.

Pues hoy el hijo repite, pero lo que no nos había contado ayer. Vente conmigo, ven. Lo que no nos había contado ayer es que es mención especial Simov 2019. Que ahí es nada. Tenemos con todos nosotros, a ver si lo digo bien, a Bastien d u e m Perfecto, perfecto, Bastien d u e m ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevas esto de estar por aquí por Sevilla, Bastien? Pues la raíz de mi madre. Su madre es onubense. o n u b e n s e y.

Siempre me ha gustado el flamenco y el traje de flamenca, y me dedico ahora a eso. ¿Y cómo ves las tendencias que están llevando este año? ¿Cómo? Las tendencias en cuanto a moda flamenca de este año. Se ve de todo, pero ya he empezado a t r a v e z la f a l d a abierta, grande, con mucho volante, mucho volumen. ¿Y tienes algún pronóstico? ¿Ya te atreves a darnos alguna pista de lo que se va a llevar en la feria del año que viene? Uy, esto tiene sorpresa, tiene sorpresa. Sí. Sí.

Bueno, pues es un artistazo en cuanto a moda flamenca, tiene unos diseños que son espectaculares. Yo creo que aquí hay más de una que está ya pensando en cómo va a ser su traje de flamenca. Ya nos hemos ofrecido Mila y yo voluntarias para que nos vistas el año que viene. Totalmente, <ríe> y... totalmente. Y además, ya ellos pensando ya y dibujando ya hasta el año que viene ya. Mila, que no tiene... nos tienen hecho ya el maniquí para el año que viene, mentalmente. No me digas, sí, sí. Pues tiene que tener mucha imaginación, ¿eh?

Sí, sí, sí. Porque con dos copitas en la mano uno a empieza、ver. a dibujar cosas. No, año, año que viene, entonces, para otra vez. Para l año que viene, para año que viene. Bueno, corazón, pues es un placer conocerte, es un placer tenerte aquí.、Eh, estamos encantadas de conocer un poquito más de cerca esto de que haya venido Simov. Si nosotros no podemos ir a Simov, Simov viene a nosotros. Eso es. <ríe> gracias, Bastien. Nosotros. Muchas gracias.

Esther, porque yo tengo aquí un marinerito. Mira por dónde. Yo pensaba que era Wally. -E. ¿Wally? Sí, sí, pero sí. Pero si Wally -E、es de no rojo, -E. ¿no? Bueno, pero las rayas y el sombrero. Buenas noches. Hola. Qué guapa, ¿eh? Hola, Iván. Hola, mi niña. ¿Qué pasa? Buenas noches. <risa> ¿Qué tal? ¿Te ve muy bien? ¿La feria b e no? Tú sabes, en verdad llevamos desde el sábado liado y bueno. <risa> a ya, mí me lo vas a decir. Ya ¿sí? se va notando, pero vamos, que todavía no me pincho el g a s o e h Es <risa> importante eso.

Tú, eh, me han dicho unos señores que son muy amigos tuyos viene directamente de chipiona digo nos ha entretenido en ningún sitio no no bueno、eh, la verdad es que、eh, quiero saludar antes de n a milia por favor a mis brumas s a b e s a ver está mis brumas por favor que son maravillosos q u e los quiero son mis pabellinos de siempre no y nada y que es un placer que hoy hoy haya coincidido que estemos aquí con ellos ¿vale? tener a bruma es un lujo

Para mí sí, la y verdad. Y para mí también. Yo le digo, mira, escúchame, yo le digo al Fabián y todo, escúchame. Te tiene que modernizar, Fabián, porque te pongo muchas veces la historia del Instagram mi, tu música y nunca la e s c u c h a Lo escuchas los del Guadalquivir, lo escuchas los otros, lo escucha, pero él no, nunca lo escucha ninguno. Pero ni el Fá, ni, ni el Perejón, ni na, nadie, no lo e s c u c h a n ninguno. Pero bueno, ya yo creo que le voy a echar este Instagram ahora y yo creo que me van a escuchar.、Ahí. Él va a ser el Instagramer ¿eh? y vosotros.

Que no tiene n son antiguos, no tienen, no、escalera. son clásicos. Ellos, yo siempre digo que es el grupo más clásico de la Sevilla. n Ellos son más de 20 de 20 cuando salió. ¿eh? Bueno, i v á n cuéntame tus proyectos, tus nuevas canciones, tus nuevos temas. Bueno, esas locuras que te ha dado por mezclar por Sevillana que haces de todo eso. Que si、sí, es verdad, mira, mira,、eh, nosotros llegamos a Adriático Record, vale, Milola Triana, vale, y teníamos un proyecto, pero que no lo teníamos muy claro.

Pero la verdad que Lola es la que me alumbró el camino, ¿no? Y me dijo, Iván, este es el camino. Yo no quiero. Yo ya tengo mucha gente que canta muy bien.、Mm, entonces, v a r g a la redundancia, ¿no? Los b r u m a por ejemplo, ¿no? Entonces, y me dice, yo quiero esto.、Eh, sevillanas diferentes,、eh, canallas, ¿no? Y bueno, y en e l l o estamos. Lola es la que me ha dado la clave y, y en eso estamos luchando. Sevillanas pero, diferentes. Pero tú también te tienes que sentir a gusto con lo que haces, ¿no? Obviamente, mira.

Voy vestido de Wally, -E, que, que llevo mi rollo, tú sabes, que parezco que, que, que cantorra, pero después son sevillanas. Y es, es lo que te quiero decir: mira, después uno le da su sello, y bueno, son sevillanas diferentes, puede gustar o no puede gustar, pero en eso estamos. Son diferentes. ya Pues venga, vamos a escucharte, ¿de acuerdo? Ahora mismo, muchas gracias, mira.、Venga. Sevillanas diferentes con Iván Gallego.

私 o y un loco の人 o t a m u n d o un の o h e m i o de la v i d 私の n b o h e m は、o <bo> de la vida. Soy un loco trotamundo, un bohemio de la vida. Me gusta salir de fiesta y hasta las claras del 人生の世界では、私 a 人生の世界では、私の人生の d 界では、私の人生の世界では、私の人生の世界では、a の人生の世界では、私の人生の世界では、私の a

trotamundo

Vengo de una bella tierra,donde reina la alegría Donde reina la alegría Vengo de una bella tierra,donde reina la alegría Con sus o 8 monumentos Mu coqueto,Cosas finas Mu coqueto,Cosas finas Tú bien sabes que no miento,que al llegar la primavera

Tierra es la más apa, me la juego con quien quiera

3x4 y una copla por bambera。1個上の 3x4 の a つ o の3 a 上の3つ a の3つ上の3 u n の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ e の3 o 上の3 a 上の3つ上の a つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上 r 3 a 上の3 a 上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上の3つ上 l 3つ上

キューピーポークのフォークのフォークのフォークのフォークのフォークの

Y m o 一、si、el a m o ん y no la guerra.

tenemos espontáneos mira quién e son s esos dos que están ahí que digo yo maravilloso e h no no que q u i é n e s son que se、amigo? la sabe n muy bien esto porque es que me la sé muy bien no ellos, que se, ellos,、ah, ellos. no que te、mira. la sepas tú m i r a bueno que se me a ver tengo que decirte gare que mira tiene al lado a francisco de mona y a d a vispera muy buenos son los artífices、bien. de esta maravilla mi amigo david s e r a autor del tema y un servidor que es el productor

De ese pedazo de artista que es el futuro de las sevillanas. Hemos hecho lo que hemos podido, ¿vale? Gracias, quiero. O sea, que si no sale el recíproco, o La noche, no... ya la cosa ya está como está. <risa> bueno, escúchame. Es verdad que mi amigo Iván Gallego、eh, es el único que puede defender el tema. Y ahí hay mucho arte, porque bueno, tanto uno componiendo, el otro produciendo,、bueno. así nos podíamos llevar tela de tiempo. Ya empezamos ¿eh? a comprendernos, somos amigos. Ellos, Ellos son c i t y s a u e e n e m o s q saber.

Los s i n d i s a m e s de la Sevillana. Qué、sí. orgullo más grande poder estar compartiendo、sí. con vosotros este ratito. Bien, Carmona.、Nosotros、Bien, i v n Hemos hecho un ratito bueno.、Eh? Un ¿verdad? ratito bueno ¿Eh? y el que nos queda.、Yeah. y el y que, que nos, nos queda. queda. Eso es. De momento, Iván, vamos a cantarnos otra, ¿no? s Vamos a cantar una rondita de que tenía yo ahí guardada en el cajón, ¿no? Mira. Venga, vámonos. vámonos. Venga. Se la voy a dedicar a mi Jaime, ¿vale? Que me está fusando. Venga. Puso cariño. Vámonos, vámonos Manolo.

m i m a n o l Arena, que los quiero yo más, es maravilloso. t e a m o

もう1つの試合う1つの試合は、

llegado Y vamos a seguir, no hombre. Ahora vienen aquí maravillosas personas hasta las dos de la madrugada. Vamos a llevar un poquito de feria a todas aquellas, esas, esas personas que no pueden venir, que, que, que no mira, pueden estar aquí. Yo creo que es i m p o s i b l e Eso t e iba a decir a la labor que, por ejemplo, yo tengo mi abuelita muy mayor, no que no puede venir a la feria. Y gracias a ti, bueno, a mí no, Bueno, a, a ti, a,、ah, a, claro, a, a, a, a tanta gente a m i madre. claro, a Radio Sevilla, a Radio B, exacto. A tratar de que sea posible que llegue a la feria.

a gente que realmente no pueden venir no, no puede venir y o y e un poquito y, se, le, se le lleva y es de agradecer y muchísimas gracias por la la boca 6 muchas gracias Radio la e cadena C, os quiero un montón gracias muchas gracias g r a c muchas gracias radio sevilla cadena ser

por Delante para seguir disfrutando de buena música y para, para ello, nada mejor que invitar al escenario, Fran Carmona, que lleva todo el día, mejor dicho, toda la noche, dando vueltecita s por aquí. Tony, vámonos. Oye, que a gustito no te veo yo entonadísimo, Fran. Ahí venimos de la caseta del ayuntamiento de cantarle a un montón de buena gente y después n o hemos dicho, vámonos a la caseta de r a d i o Ley y aquí estamos encantados. Aquí más buena gente.、Eh?

Aquí aquí está la mejor gente. Me encanta venir aquí. Está en mi casa. Me siento aquí como en mi casa desde hace muchísimos años. Y que te voy a decir de ti: que te quiero como si fuera te quiero o c mi o s、si、fuera mi hermana. Como si fuera tu hermana. Bien, Tony. Mira, ¿tú conoces aquí el muchacho con la chaqueta blanca? ¿Has visto qué guapo? Hombre, Manu Sánchez. ¿Lo conoces? Hemos coincidido、Eso. en varias ferias aquí con él. Pues ahí está. A ver qué nos cuenta, e s t e r

Bueno, pues ya te estaba diciendo yo que por aquí se pasea lo mejor de lo mejor y, cómo no, íbamos a saludar esta noche a nuestro querido Manu Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches. Me alegro mucho de que haya excepciones honrosas. ¿Te das cuenta? Como conservador y que, y que no siempre puede ser lo mejor de lo mejor.

También aparecemos algunos garbanzos negros por aquí. No, de eso sabes que no, que te queremos muchísimo. Y no solo nosotros, sino que todo el mundo te aprecia desde el corazón, Manu. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, que lo hemos tenido en, el, en la casa muchísimo tiempo, que te queremos muchísimo. Y que cuéntame cómo se viene a la, a la feria con esta etiqueta, con esta elegancia. Eres. ¿Y cuánto tan tardas en arreglarte la barba? Todo alquilado, todo alquilado. o la barba también? La barba, el bigote, todo. Lo primero, daros la gracia, porque me siento siempre aquí en casa.

Durante mucho tiempo he、eh, forma d o parte de esta bendita casa y así me sigo sintiendo. Eh, eh, me siento como en un paréntesis que,、eh, en el que me pide el cuerpo volver muy prontito, pero en la Feria de Sevilla, esta bendita esquina, siempre es un lugar de encuentro extraordinario. Y bueno, hay que vestirse de feriante, hay que hacerse el feriante. Y hoy tocaba Bigote y c h a q u e t i t a Blanca, nos ha caído la mundial, pero ni el fango, ni el barro, ni nada.

Va a hacer en la más mínima sombra a este exceso de alegría, a estas ganas que había de normalidad, de feria, de amigos, de ...bueno, pues esto... ...de luces, de lunares y de felicidad, que nos lo, nos lo veníamos mereciendo desde hace tiempo. Esther, Yo creo que s e g o A ver, un taleco, ¿qué h a hecho para recuperar la voz? Que, que, que no sé. d í c e Mila, que, ¿qué que has hecho para recuperar la voz? Clara de huevo. Eh, eh, ha, ha habido un par de días de silencio.

p o s c o p a del Rey, pero sí e f e c t i v a m e n t e Por eso, por eso lo decía. Porque... Bien, bien tirado, muy bien tirado. He descubierto que puedo hacer una celebración de títulos a la semana. Que por、pues, muy gordo que sea el fin de semana, ya el miércoles estoy perfecto. Así que nos podemos acostumbrar a esto. Uno a la semana, mira, uno al año o uno cada dos años. Pero disfruté mucho de esa celebración, de esa Copa del Rey. Creo que aquí nos pueden entender los béticos, los no béticos. Había muchas ganas.

Después de mucho, mucho tiempo y, y tocaba tocaba darlo todo el sábado. Espera, espera, espera, ¿qué dices? Mucho Betty, mucho Betty.、Eh. <risa> ya puede usted continuar. Hombre, por favor, si la señora de Don Salomón Achuel tiene claro que el Betisismo es el camino, ¿quiénes somos los demás Salomón para discutirlo? Reconozco que el abuelo de mi señora fue el socio número 18 del Betis.

Ya lo hemos dicho todo, yo creo, ¿no? Es que es la saga que、continúa. no, todo tiene sentido, Salomón. Todo tiene sentido. Disfruté mucho el sábado y el domingo. Tuve la suerte, además, de que el equipo me pidió acompañarlo en la celebración hasta ahí de speaker. Y yo no he visto un speaker que tuviera menos voz, menos voz para hacer de speaker. Pero Salomón, Jaime, por, Jaime, por favor, estamos hablando del b e t i c i s m o familiar.

Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿qué también bético jaime Sí, sí, Bético, Bético o y también gritaste el gol del triunfo en la copa del rey hombre hombre, caro q u é casi te hacía la competencia manu bueno bendita competencia fue un día muy bonito y además tuvo mucho sentido que fuera miranda un chico de olivares que venía de la cantera todo tenía un puntito romántico que creo que más allá de los colores y la s bufanda s y los escudos creo que cualquiera que se acerque con cariñito

Oh, Por favor, esto, esto en las ferias es maravilloso. Esto, esto apunta que la feria va a ser estupenda. Que bueno,、eh, yo ya ni me acuerdo de lo que trabajo, porque hoy me saludan todo el mundo como Betty, como Manuel Betty, a y a no me acuerdo ni lo que hacía. Bueno, y hablando de trabajo, cuéntanos algún proyecto que tengas en mano. Tú siempre estás haciendo cosas. Pues mira, estamos ahora mismo muy contentos. Primero con Tierra de Talento, donde hoy aquí estamos disfrutando de mucho del buen talento.

Eh, bueno, pues que, que hay en torno a la feria, es otro gran, de los grandes focos de nuestros artistas, un, un foco para el trabajo, es una gran plataforma que estamos disfrutando gracias a ustedes que siempre hacéis de alta voz de, nuestro, de nuestros artistas, de los más nobles a los más consagrados. Y en Tierra de Talento intentamos hacer un poquito d eso, e ¿no? De plataforma y de alta voz a los que a través del arte nos regalan cosas maravillosas. Y además de Tierra de Talento, estamos ahora en un proyecto muy bonito con Manuel Alejandro de la mano, al que hemos tenido en el Teatro Real.

A sus 90 años, con su primer concierto, defendiendo su repertorio, que forma parte del repertorio, bueno, pues de todas, de, de muchas generaciones, porque ya lleva varias, m a n o e Alejandro, demostrando que es uno de los grandes genios, probablemente el mejor escribidor, como él se define, de canciones en español que haya dado la historia, y andamos en esos proyectos románticos, bonitos.

Algunos más prácticos, pero otros. Habrá muchas formas de arruinarse, pero nosotros hemos elegido arruinarnos de, de, la, de las más bonitas maneras y siempre andamos ahí, ¿no? Intentando hacer de, de altavoz del talento como.

Cómo he aprendido que, que merece la pena hacer en esta santa casa. Manu Sánchez, muchísimas gracias. Te dejamos que sigas disfrutando de la manzanilla, de la feria. Y para que no se nos enfaden los sevillistas, los tordos de la caseta son rojos y blancos. Por favor, que no se enfade nadie, que cuando hay motivo s de alegría es bonito también compartirla. Ese y... es Manolito Arenas. Manolito Arenas no falla nunca.、Le、he dicho hoy en la puerta de la caseta: por favor, déjenme entrar que soy el hijo secreto de Manolo Arenas.

<risa> lo, que ha, lo que me han dicho, demuestre usted eso. Digo, lleva mi madre años y años, pero somos muchos los que estamos intentando demostrar esa paternidad de m a n o l o t a r e n a Al final lo conseguiremos y nos dará Manolo la razón. e n t o e s nuestro Julio Iglesia particular. O no tiene, o no tiene niños y niñas repartidos, Manolita Arena, por aquí. Y desde que le s dieron el onda ya, apaga y vámonos. Muchas gracias, Manu. Un besito muy grande. Esta es mi voz de lunes. Prometo al final de la semana tener voz de Copa del Rey.

Vamos a ver cómo la tiene. Pasaremos de nuevo por aquí. Bueno, pues seguimos y seguimos con música, porque hemos venido a cantar, ¿verdad, Fran? ¿Verdad, Tony? Eso es. Eso es. ¿Qué, qué, ¿Qué nos vais a cantar? Sevillanita, un poquito de todo. Sevillanitas y rumbas para que la gente disfrute. Ea,、eh, pues venga, todo vuestro, señoras y señores. ¡Bohemia!

いいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいい i いいねいいねいい c いいねいいねいいねい

No jueguen más conmigo たら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく u e けたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見 u e たら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見 u e たら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つ

メッツォイアリメッツォーマンドベトモンタンソロコミギタン a ッツォイアリメッツォ

なにこみ sentimiento?

muchísimas gracias ¡Ole! otra otra otra otra otra en In inglés please en In inglés a n other a n other a n other a <risa> n other o n e muy bien muy bien bueno、pues、a ver a ver qué tenemos que hacer ahora bueno pues ahora vamos a hacer una semillana muy bonita muy romántica titulada c ó m o c u á n d o pero dilo el micro e h

<risa> Señores, Brumas, muchas gracias. Que arte y que poderío. Olé, cuidadito por ahí, ¿eh? se van los compañeros de Bruma que dicen que tienen que levantarse mañana temprano <risa> para ir al campo a trabajar. Olé. Olé. Dale, Olé. Recu dale recuerdo a los pajaritos, Fabián. <risa> Familia, que deciros i de a estamos encantados de estar aquí. Bohemia para nosotros es un placer.

Rodeado de tan buena gente, de tantos artistas, de tantas parejas que se creen que van a bailar una sevillana y es una rumba. Es mentira, una, es mentira, mentira. Una, una sevillana, una sevillana. Yo siempre he sido muy embustero, pero luego digo la verdad. d ¿Eh? Cuando se trata de ti, dedicada con muchísimo cariño.、Eh, yo sé quién se la voy a dedicar. Cuando se trata de ti, se la vamos a dedicar.

A Manu, por supuesto, que es paisano nuestro, y a Real Betty Balompié. Yo lo siento por eso, e q u é es el pedazo de Manu? Escúchame. Salomón, Diego, ¿dónde están? Ver, ¿Qué p e r s o n a s b a i l a n d o Todo el mundo. ¡Viva、ah. ustedes! ¡Vámonos! ¡Vámonos!、Bueno. ¡Eh! ¡Urgencia! ¡Urgencia! A veces se me olvida.

私の私の夢を忘れずに、私の夢を私の夢を忘れずに、私の私の夢を私の夢を忘れずに、私の夢を私の夢を忘れずに、私の私の夢を忘れ私の夢を忘れ私の夢を忘れ私の夢を私の夢を私の夢を忘

どうせただでみ、み corazón た corazón y mi mente solo saben

Que yo no soy tu tipo Que yo no soy tu tipo A veces se me olvida Que yo no soy tu tipo Por mí no sienten nada Pa' ti soy un amigo Pa' ti soy un amigo Que a ti no te interesa Ni amor ni mi cariño A veces se me olvida

どせみこらそうにみべて、どせたとき、どらそうにみべて、どたさべんにきせみ propongo。

Borrar esto que siento Borrar esto que siento A veces me propongo Borrar esto que siento Dejar de ser tu amigo No verte por un tiempo No verte por un tiempo Y de repente un día Nos vemos un momento Y entonces se derruba

私たちはあなたのトンテリア、あたトンテ

オレオレオレオレオレオレオレオレオレオレオ

Buena gente, la más, ¿no? Buena gente, la más. ¿Qué queréis? ¿Comeis, bebé? Está baratísimo por aquí, ¿eh? No tenéis. Fernando Álvaro. Está i s ahí los dos. Anda que, de, anda que después de nosotros vienen unos pedazos de artistas. Mirá, hay que ver el día que nos han metido, ¿eh? Os he metido el día ideal para mantener el nivel.

Ole, <risa> anda, y、Olé、ahora vas? vas. Lo que viene a continuación es una rumba que se llama Tirititran. Tran, tran. Y la tenéis que cantar con n o s o t r o s todos, ¿vale? Venga, va. Venga, vámonos con esa rumba. La r u m p i t a

So

pero Con las palabras cambiadas de sitio, que la canción la canción más visitada en estos días es Sevilla tiene un color especial. La vamos a cantar. Venga, pues vámonos con ella.、Pues、vamos a cantarla de mis paisanos, los del río Antonio y Rafael. v á m o s vamos, vamos. Ahí nano. Vamos a a nano, a hacerlo, no, la panano, a el vos a m a dedicas r a e r l a nombre. No, no, esa no, esa no, esa no, esa no, e s a está muy bonita, pero no es.

Es l a de después.

No sé cuándo uno se va a morir de ser falabocada, me h c e raro, ¿no?、Ah, claro. ¿Eh? Bueno, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de callar algunas bocas. ¡Ea! Estas sevillanas están dedicadas a todos nuestros vecinos. Que se meten en todo lo que no le importa. Menos los míos. No sé, ni, no sé ni cómo se llaman. Vámonos con ese tema. Cállate la boca. ¡Cállate la boca!

Pepe Luis Aquí este hombre va a bailar con esas <ríe> cosas tan extrañas. ¡Ole! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al ataque! ¿Quién eres tú, pa' diciendo lo que yo soy o no soy? ¿Lo que yo soy o no soy? ¿Quién eres tú, pa' diciendo lo que yo soy o no soy?

どうしてありがとうございました。

パイコンタンドアレンテーパイ

<M ía. S 2> mejor guarda silencio y cállate la boca mejor guarda silencio que yo le pise muchas cosas que nadie se las cuento cuando te h dado yo permiso para

Secreto para contar mi secreto cuando te he dado yo permiso para contar mi secreto y romper el compromiso que tú y yo habíamos hecho. Traicionera, a la gente como tú se la llama traicionera. Hace siglos los quemaba como castigo en la hoguera.

m e jor guarda silencio y cállate la boca mejor guarda silencio que yo le d i c e muchas cosas que nadie se las cuento pa criticarme te faltan conocimiento y razones

Conocimiento y razones, a criticarme te faltan conocimiento y razones. Al final, el que más habla es luego el que más esconde. Derecho, hablar de mí tú no tienes ni el más mínimo derecho, en lugar de agradecerme los favores que te he hecho. Mejor guarda silencio.

メジャーガードスイレンシ s e カヤテラボカメジャーガードスイレ d シオケ

Bueno, Mila no nos ha dicho nada, tenemos que seguir. Te vas a ir la factura. Mira, pero... Mila, pero le vamos a pagar o no? Va usted, ¿eh? Ya mismo hay ustedes, ya mismo hay ustedes. Que no, que no, que no, que no. O sea, a los amigos se les cobra, Fran Carmona. No no no. no, no, no. No, no, Ah, bueno. Yo aquí, aquí, vamos, ahí ahí. como para no v e r m e Yo mientras que hablé、y、con mi ustedes, yo no iba a trabajar. No n o vayas.

Ah, por aquí están haciendo el justificante para todos.、No、jefe, Ale mi, mi jefe es a l e Ortiz. m s i lo queréis llamar, decirle u s a que el Tony no va mañana a h o r a mismo lo llamamos. Tema solucionado.、Sí. l e apagamos、Ay. la luz y sin problema. Que siga durmiendo. Bueno, venga. ¿va? Venga, que viene ahora. <risa> ¿Eh? no、Vamos a dedicarle un tema a la radio. No lo sé. Vamos venga, a dedicarle ¿sí? un tema a la radio.、Venga. Tu a m i g a la radio. ¿Hay algo más bonito que la radio y la televisión los sábados por la noche en el canal sur?

Que soy es un escándalo.、Ah, eh, la radio. Nos peleamos todos por sonar en Radio Lee. Nos mosqueamos con, la, con, con, los, con los directores. Con los... Es mentira. Os queremos con locura. Y nos tratáis con muchísimo cariño a todos. Os lleváis todo el día quejando. Que no me pone, que no me p i n c h a que me pongan más. Ah, eso es verdad. Yo,、eh. no, yo no me puedo quejar porque como tengo tanta. Pero el que m e no te queja, yo. Tu amiga.

La radio, este homenaje para la radio que hicimos Bohemia en el año 2018, antes de la pandemia. vámonos con es ella.、Además. Si te sientes solo, ella siente.

へえ。

ー

mira tú qué bien bravo oye muchas gracias por esas sevillanas ¿eh? e h por favor la radio es la madre las amigas la compañera te acompaña siempre compañera perfecta por parte de quien sea e h por parte de quien sea compañera perfecta Vas en el coche v ya por la radio y se te quita la mala leche del i justo que tal v calle a d i claro、tenido. que sí hombre tenga en tu el casa、pulso.

te Pone a freír un huevo, voy a poner la radio. ¿A、no? Se te quema el huevo, pero la radio sigue、ahí. Es maravilloso. La radio te acompaña, pero puedes hacer 20.000 cosas. Sí, sí, sí. Luego, después, pones la publicidad、eh, d u l c e Guijo, <risa> un asiento fijo. Eso es. Oye oye, oye, oye. A ver, ¿te sabes más? <risa> me sé algunos más, me sé algunos. Más. Porque、ver. como me cargo las 20 por sevillana. A ver, Manolo, ¿cuál?

¿La del botoncito o la del botoncito? ¿Currito? Dale, currito, dale al botoncito. Currito, dale al botoncito. Vaya tela. Me encanta. El mejor programa del mundo es Las 20 por Sevillana. Sí s que sí. Y nos pegamos desde junio hasta enero esperando que llegue Las 20 por Sevillana. s Tenía que durar.

Veintitrés horas y de una a dos, pará. v i v a la s e v i l l a n a Viva、pobrecina. la Feria de Abril y viva la gente de Radio Ley. y o l o l e Muchas gracias, Bohemia.、A、nosotros. Muchas gracias. Gracias. Oye, Mila, estábamos hablando antes、sí. de la gente que se pasea por aquí por la caseta、sí. de la cadena Ser.

Y no sabes tú con quién estoy. Tengo aquí a mi lado un artista de esos、Pero、que tenemos en la radio. p e r o de los buenos,、eh? hombre. Pero de los buenos. Un artista que además viene acompañado de, de otro grande. Pero bueno, a este que tengo aquí, que por cierto ha triunfado esta noche y no voy a decir nada más. ¿Verdad? Muy buenas.、No、voy a, ¿Lo habéis conocido ya?

Bueno, m i l á n no me está ni mirando en este momento. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la feria, Álvaro Díaz? Bueno, es la primera, el primer día que vengo y como ves, vengo bien acompañado. Con este grupo es imposible no pasárselo bien. Y bueno, la verdad es que encantadísimo ¿no? de estar aquí en Sevilla, con la feria como está este año, que después de unos años que nos hemos quedado sin feria, este año reluce de una manera especial. Y encantadísimo de estar aquí con, con Mila, contigo, con la cadena C, con Radio LED.

Yo creo que todo el mundo coincide en que este año estamos viendo en la feria, en la feria de abril, más gente de lo habitual. Hoy Eso es、bueno. nos ha caído un chaparrón, pero ya se está recomponiendo la calle. Eso es bueno. ¿Verdad?、Eso、Oye, bueno. Te, voy, te voy a mandar a Álvaro, ¿no? Man, pero que quiero e q u que me lo mande ya para el escenario. o v e r d a Lo voy a escoltar, ¿sabes? Venga, Porque tiene por aquí、escórtalo. muchas seguidoras.

Y No lo van a dejar llegar, perdona. Bueno, por aquí, por todo el mundo. p e r que es que,、no、es tonta, que Tú has vi... visto esos ojos no, no, no. y cómo canta este hombre. Madre mía, madre mía. e s t e r lo que tú no sabes que lo he tenido en el estudio al ladito cantándome o no, pero así Echamo, de animaditos. Echamos la entrevista impresionante. Duró una hora y media la entrevista. No me digas. Sí, sí. La más corta de ti, u h s t o r i a no、bueno, lo pasamos muy bien. v e r d d a 45 minutos, no se grabó, y los otros 45 minutos sí. sí、okay. Si se llega a grabar todo, madre mía, l o s echan.

b、bueno, u、eh, Estoy n o mira, e encantado de estar aquí con ustedes. O Sabes que yo no soy, ya o sea, que yo no suelo que tú no eres de pero... sevillanas, pero eres de Huelva y tiene corazón flamenco. Pero Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Ole, <risa> mi niño, llega desde Huelva.、Eh, de verdad,、eh, tiene una de las voces más bonitas que tú puedas imaginar. Te canta de todo: te canta desde una balada a una sevillana, a un fandango, a una b u l e r í a a una soleada.

Le eches lo que le eches, te lo hace y no solo eso, encima lo haces bien. Bueno, lo intentamos. La verdad es que he intentado siempre desde pequeño, a mí la bebé de, de la buena base que tenemos en Andalucía, que es el flamenco, y yo creo que eso pues, me lleva a todos lados. ¿no? Siempre con mi esencia, con esa manera de sentir que tengo flamenca, que es lo que me han inculcado desde pequeño. Y bueno, la verdad es que la música es música.

se disfruta se haga lo que se haga y hay que hacerlo con el corazón sea flamenco sea sevillana sea lo que sea hay que hacerlo con el corazón y ya está pero tú te vas ahora más por la música un poquito más actual más, más la música moderna como se suele decir bueno yo si yo en mis conciertos en directo siempre hago mi, mi s r a í c e s yo hago flamenco hago copla sí, hago algún, alguna pincelada por sevillana

Así que, es verdad que, que siempre los temas que sacamos como single o algunos discos, pues intentamos de dar e d un pasito hacia adelante, de hacer cositas un poco más modernas, más, mezclar á s m un poquito el flamenco con el pop, con, ¿sabes? Alguna sevillana también, como la que hemos hecho con mi compadre Cristian.、Eh. Eh, por cierto, Cristian, espero que estés bien, porque sí, sí, sí, qué sí. mala suerte ha tenido el、Le、pobre mío. Un abrazo muy fuerte de aquí, que se mejore. Por supuesto, que、es. hay que decirlo, vamos a decirlo, porque Cristian Guerrero.

Eh, ha tenido un percance con un caballo hoy、eh, debería estar aquí en este escenario pero no puede ser está bien pero pobre mío se ha llevado el golpe se lo ha llevado sí, sí sí sí sí la verdad es que es lo que tiene muchas veces cuando estamos cerca de los animales pues la verdad es que es un poquito peligroso pero bueno es el tío fuerte yo creo que la habrá d o l i o más caballo que <risa> mira mira

¿El g o l p e que se ha dado?、Exacto. Pobrecito mío. Nos、vamos. han traído testimonio gráfico. Madre mía. Pobrecito mío, vamos. Yo creo que, que bueno, que es un tío fuerte que se va a recuperar. Le mandamos un abrazo enorme y, y que se recupere prontito, que yo creo que sí. Me quedo con las ganas de citaros otra vez para escucharos a los dos juntos cantar el olvido. Qué buen r e t i t o qué buen r e ¿Eh? t i t o Shamo. Ah, que sí. Te lo debemos.

Pero yo quiero que tú me cantes, que me cantes tu música, que, me, que, que, que demuestres a toda esta gente que lo que estamos diciendo no es mentira y que eres un tío grande que sabe cantar lo que se te eche. ¿Vale? Vamos a cantar el último single que, que sacamos hace poco tiempo, que se llama Te doy mi aire, y el nuevo single que sale ahora, que lo vamos a estrenar aquí en exclusiva. Ya, pues vámonos. Vamos al lío. Álvaro Díaz.、Vale. Muchísimas gracias.

ペガさんファルマーリバー、まずいまだにポケットペガさんファルマ o リバー、まずいまだに。

d e い。

私の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の

Muchísimas gracias. Bueno, q u é gente más cariñosa, de verdad, muchísimas gracias. Este single lo sacamos casi, casi, casi que en pandemia. Y la verdad es que me trae muy, muy, muy buenos recuerdos porque es una letra muy positiva, de muy buen rollo, como estamos aquí esta noche. Y ahora vamos a hacer un tema que vamos a hacerle un homenaje a un gran sevillano, a un sevillano de pro.

Un sevillano que, que la verdad que yo desde chiquetito he admirado muchísimo. Y este tema lo vamos a, a estrenar aquí en exclusiva porque no lo hemos estrenado en ningún sitio. Yo creo que Radio LES se lo merece y la cadena s e r Y es un tema, una versión que hemos hecho con toda la humildad y con todo el cariño para el grande chiquetete. ¿Vale? Con todo mi cariño desde aquí. Te dedico este tema con todo mi cariño y a todos vosotros. ¿Vale? Con todo el cariño. Dame tu querer.

嘘つかない。

Deseo, ¿Cuál? Mira, ¿cuál? Le pedimos que cante unos fandangos, por favor. Bueno, mira, mira, te voy a cantar un fandango. Venga. Para despedirme. Venga. Te lo voy a dedicar porque yo creo que los fandangos siempre tienen letras que son filosofías de vida, pero sí, en un corto. En pequeñas dosis, en ¿verdad? En pequeñas dosis. Yo creo que tú eso lo llevas por bandera y te lo voy a hacer con todo el cariño. o d i c t o Sí. Muchas gracias.

シケティトイエシケティギリトイ

Muchas gracias, gracias. Álvaro Muchas gracias. Díaz, señores. Gracias, menudo momentazo. Mira, l a a m d e m í m a d r e mía. que tremendo, madre mía. Que bonito, solo pasan en la caseta de Radio Sevilla, efectivamente. Y en Radio Le, Radio Sevilla, cadena ser Radio Le.

Desde la caseta de Radio Sevilla, desde la Cadena Sera, a través de Radio Lea, a través del 101.5. Hemos intentado llevar un poquito de este ambiente a los hogares. Hemos querido llevar un poquito de este ambiente a aquellas personas que no pueden estar en estos momentos aquí en el Real de la Feria. Mañana volveremos a eso de las 12 de la noche y hasta las 2 para.

Empaparnos de sevillanas, de rumba, de música del sur y llevar también esa feria por cualquier rincón a través de las o n d a s Manolito Arena en los mandos, paradas también en la mesa de mezcla, Robles sirviendo y haciendo que nuestras gargantas funcionen. A todos, muchísimas gracias. Mañana mucho más y ahora llegan ya voces Macarena.

Para seguir acompañándonos en esta noche. Lo dicho, buenas noches y hasta mañana, Ser. Buenas noches. Buenas noches, mira que me tienen aquí silenciada. Ay ay ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buenas noches y hasta mañana. Hasta Adiós. mañana. Adiós.